Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo. Analizados desde la óptica de sus protagonistas. Eh, en estos días hemos escuchado declaraciones del director ejecutivo de Ceres, el economista Ignacio Muncho, donde ha manifestado interesantes datos sobre lo que tiene que ver con el presente y futuro de nuestro país en lo que tiene que ver con su economía. Y en términos generales, son números positivos. Y es por eso que desde nuestra producción generamos esta comunicación para tratar de saber un poquito más de lo que hemos escuchado básicamente en algún informativo televisivo en, en estos días. Economista Ignacio Muncho, gracias por esta conversación. Buen día, bienvenido. Buen día, un gusto hablar con, con Aspen FM. Lo mismo un para placer. nosotros, lo mismo para nosotros. Nos habíamos comunicado en una actividad que hubo en Enjoy ahí por el mes de febrero de este año. Sí. Así fue cuando estuvimos por presentando nuestro libro sí. y lanzamos, de hecho, por primera vez el libro Democracia en Marcha, que después, después de haber sido presentado a Maldonado, eh, les cuento rápidamente, Pero lo presentamos en Washington y sí, en Estados Unidos, y, y fue recibido por, el, por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, que es la más grande del mundo en cantidad de volúmenes, o sea, quedó dos ejemplares a disposición de, de los Estados Unidos, la Biblioteca, después en Madrid... En la Biblioteca Nacional de España quedaron también ejemplares a, a, a, en la colección de la Biblioteca Nacional de España, además de obviamente en la Biblioteca Nacional y en, en las bibliotecas municipales y en todas las bibliotecas de los liceos y UTU de todo el país. Por lo tanto, ha tenido un, un, un derrame muy grande a, a lo largo y ancho de, de, de, del mundo el libro ese y, y ha sido muy bien recibido siempre. Me imagino eh, la satisfacción de ustedes de entregar un libro que habla de una democracia tan rica como la nuestra, ¿verdad? Es un gran orgullo que tenemos, que tenemos que, que valorar en este momento del mundo y es parte de la razón por la cual Uruguay hoy se posiciona con una enorme oportunidad. Por eso nosotros somos optimistas cuando salimos, cuando vemos lo que está pasando en el mundo y cuando lo traducimos a oportunidades concretas de nuestro país. En parte, eh, y el ancla de esto es la calidad de nuestras instituciones, la calidad democrática por, por virtudes propias, pero también por contraste con el resto de los países de, de América Latina que están en una situación percibida, por lo menos de afuera, como muy complicada. Digo de afuera cuando digo inversores europeos, asiáticos, norteamericanos, que hemos tenido la, la suerte de contactar directamente en, en varios viajes que, que nos tocado hacer después de que tuvimos esa presentación del libro Maldonado en febrero. Y en todos los casos es se repite lo mismo, uno habla de Uruguay, terminan con buenos ojos de entrada y si hay un interés de, de invertir en el país, ven ven algo diferente al resto de la región y, y, y se, se interiorizan y avanzan en muchos casos, no tanto como se podría dado el interés que hay, porque después obviamente aparecen los, los temas internos que Uruguay debe mejorar y debe, y debe resolver empezando por el costo, no sé, para el caro para invertir y después por aspectos que que a veces pasan a ser insólitos, de algunas regulaciones y microregulaciones acumuladas que entorpecen, atrasan, desestimulan, trancan muchas inversiones y eso fue parte de lo que presentamos en estos días en el que lo lanzamos en el evento en el desayuno de cierre de semana pasada y lo hemos venido discutiendo en múltiples medios porque pensamos que que Generalmente da pena no poder aprovechar a, a pleno las oportunidades que tiene el país por trancas a veces genuinamente insólitas. Me da la impresión que nosotros los uruguayos de repente no valoramos en su justa medida la importancia que tiene Uruguay como, como país serio jurídicamente hablando, donde en definitiva lo que se firma tiene valor, tiene apoyo jurídico, tiene garantías Y, y me da la impresión como que en el mundo ese es un, un efecto imprescindible para cualquier inversor, pero que está flaqueando por allí, y en definitiva, en la medida que Uruguay robustezca esa credibilidad y esa seguridad jurídica, va aún a poder crecer más. ¿Coincidimos? Coincidimos totalmente, y no solo que lo que se firma se cumple, sino que cambian los gobiernos, y no hay, y no hay revoluciones, no hay... eh volver marcha atrás en todo, como sí pasa en otros países y eso eh, a nivel de inversiones que tienen un plazo mediano y largo es muy importante, o sea, tener una certeza, no solo jurídica, sino institucional, sino de ciertas políticas que se respetan por más que cambien los gobiernos y, y hemos tenido pruebas de fuego en los últimos 35, 37 años y eso nos da mucha mucha mucha credibilidad y fortaleza que que tenemos que saber aprovechar y, y, y cuando hay un contexto a su vez internacional que hace que estos valores sean más relevantes aún, por ausencia, en gran parte del mundo, y, y porque se dan condiciones geopolíticas que hacen que la producción que tiene el Uruguay, el potencial natural que tiene toda América Latina, y Uruguay en particular, sea más valiosos, entonces se da una, una, una constelación de estrellas eh, que se tiene que poder aprovechar de la mejor manera posible por el Uruguay. Uno, cuando sale, cuando participa de eventos internacionales donde se habla de inversión foros, es muy importante mirar cuando uno sale y darse cuenta de la magnitud de lo que tenemos, de lo que vale el Uruguay, y no enfrascarse en discusiones internas que son válidas, son necesarios, son parte de esta democracia que, que, que tanto vale afuera, pero que no pueden frenar eh, procesos necesarios de algunas reformas que tenemos que van a poder hacer que se capitalice concretamente más inversión, más empleo, mejor calidad de vida de los uruguayos, el, el enorme interés que hay afuera. Ese es un poco el punto que nosotros queremos hacer. Simplemente queremos comunicarle al Uruguay, a la gente que está en el día a día tratando de llegar a fin de mes, que, que, que de afuera... está dando un mundo que está mirando con muchísimo interés, como como, como nunca, al Uruguay, y que, que hay responsabilidad nuestra, para empezar en el gobierno, y después para nosotros los que estamos fuera del gobierno, pero que, que intentamos colaborar con la opinión pública, con, con, con mejorar el debate, con, con, con impulsar las reformas que entendemos que el país necesita para poder aprovechar estas oportunidades, y que involucra también a la, a la, a la sociedad en su conjunto. O sea, la sociedad en su conjunto tiene que impulsar también y defender algunos cambios que, que se plantean, que son buenos y necesarios para que el país siga progresando y no se empantane no deje pasar oportunidades que existen. Son genuinas y son grandes. ¿De qué cambios estamos hablando? Bueno, eh, desde el cambio... Fáciles, digamos, o relativamente fáciles, a, a cambios muy complejos, pero que todo van en la línea de facilitar el interés para, para venir al país e invertir, incluso para vivir, porque también hay interés, mucha gente para vivir, y a veces tampoco le, le solucionamos problemas básicos como la residencia, que demora eh, los trámites y se le piden documentos eh, a veces insólitos, para que la gente tenga claro, o sea, una partida, una, un certificado de buena conducta del país de nacimiento de una persona... Que esa persona, tal vez hace 30 años que no, no pisa el país de nacimiento, y tiene que conseguir el certificado de buena conducta de su país de nacimiento. O sea, y el Ministerio del Interior eh, eh, de Migraciones pide ese requisito. Y, y, ha, y nos han llegado varias denuncias digo, de, de gente que, que tiene la intención de vivir en Uruguay, gente incluso de alto potencial, poder adquisitivo, europeos, americanos, norteamericanos, y, y que se terminan. cansando, ¿no? Y, y, y, y no se concreta. Pero así hay cientos de cientos de, de, de casos en todos los, en, en la mayoría de las reparticiones del Estado, nosotros marcamos en donde se da una mayor concentración de, de estas de estas, de estas regulaciones que, que demoran, que, que, que lentecen. Eso es algo que no no podemos dar el lujo de tener, tenemos que que, que, que revisarlos y avanzar, porque nadie quiere trancar, porque si nos por, ha pasado en estos días, así llamados de todos los que nosotros mencionamos públicamente como Y, eh, organismos, oficinas, tranca inversiones. Le pusimos ese nombre un poco metafórico, porque nadie quiere trancar una inversión, pero mira, los hechos trancan y todos nos dicen lo mismo, ¿no? Nosotros somos una oficina pro inversión, nosotros estamos trabajando para que Uruguay tenga más inversión y nadie le discute la, la intención que tengan ni la persona que está a cargo, que, que trabajan ahí. Pero entonces dijimos, fue comunicar simplemente la preocupación que nos transmitieron inversores que se chocan con registros duplicados, con interpretaciones eh, que no son consistentes por una oficina y por la otra de lo mismo, le trabas, que y que desestimulan eso Eso es lo primero que tenemos que ya mismo empezar a, a revisar, y esto es algo histórico, ¿no? O sea, ¿cuántas veces hemos hablado de una ventanilla única para el inversor? O que vamos a, a, a digitalizar los trámites, a simplificar, y cuidado, porque a veces decimos digitalizar, pero muchas de las quejas que recibimos... De, de, de inversores es que cuando hay algo que se digitalizó y funciona mal, porque, claro, que a veces es peor el, el remedio que la enfermedad Cuando se hace una digitalización de un proceso que funcionaba más o menos bien y, y después empieza a trancar y empieza a ser confuso y no se entiende, genera a veces más problemas que los que buscó solucionar y nos han dicho en varios de sus casos. O sea, por eso, eso es lo primero. Se ha hecho en el pasado eh, en unos gobiernos con mayor o menor intensidad y hay que seguir insistiendo en esto porque ahí... Se estimula. Y después hay reformas más complejas, pero que pues son centrales y necesarias. Como por ejemplo la reforma del sistema educativo. Hay mucha inversión que llega al Uruguay, que no puede ser más grande, porque no encuentra capital humano como para poder invertir fundamentalmente en sectores eh, de, de, de capacitación compleja. Por, por ejemplo, el sector de tecnología de información, el sector de energías eh, renovables, que, que cada vez más. importante y tiene un enorme perspectivo con todo lo que es la reducción de hidrógeno verde, el sector de ciencias de la vida, que de investigación científica médica, que hay un enorme interés por en el país, también tiene un problema de, de, de capacitación y, y, y capital humano disponible. Entonces necesitamos de una vez por todas implementar una reforma del sistema educativo que hace años que se habla y que ahora está sobre la mesa. Se ha trabajado, se ha puesto sobre la mesa un cambio Eh, Silencioso se ha trabajado en el ADN de la educación. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del cambio del ADN de la educación sí, sí. hace cinco años, siete años atrás? Sí. Que nunca, se, nunca se, se, se hizo. Bueno, ¿qué es un cambio del ADN de la educación? Es cambiar los programas, cambiar cómo se enseña, cambiarle el contenido de las, en, en, en las clases de primaria y secundaria para que los estudiantes tengan un material, una información, un, capacidades y competencias acortas a las necesidades actuales y no a las necesidades de otros tiempos. Eso. es clave, y se tiene que hacer de una buena vez. No se ha, no se ha hecho hasta ahora, hasta ahora se ha trabajado, se ha diseñado y se puso sobre la mesa. En teoría, se plantea por parte de el CODICEN, o sea, la, la administración pública, ponerlo ya en funcionamiento el año que viene. Y ya estamos viendo en estos días, y vamos a empezar a ver cada vez más, paralizaciones, eh, movimientos contrarios desde los sindicatos de la educación, desde algunos grupos docentes, que se rechazan estos cambios, pero rechazan eh, porque dicen que tienen discrepancias en algunos aspectos que pueden ser válidos, lo que como país no nos podemos dar el lujo es de rechazar y, y no poner nada a cambio, mejor, ¿no? y, y porque de momento se necesita, y en, esta, y en eso se está hoy, o sea, se está en una en sobre la mesa para hacer un cambio profundo en lo que es el sistema educativo y tiene resistencia fuerte en parte de los docentes, una parte, no es no la mayoritaria, hay una parte que tiene resistencia, pero que tiene poder para frenarlo y que el gobierno y la ANEP y el Ministerio de Educación quieren quieren poder impulsar. Eso lo vamos a estar viendo en los próximos meses con mayor intensidad, ya se van a acordar de esto, y, y ahí se juega mucho y habrá que ver si si, si si estamos a la altura del desafío. Lo que no hay duda es que el sistema necesita cambios importantes y hace muchos años que lo venimos diciendo nosotros, por lo menos una década, que insistimos permanentemente en columnas de opinión, puede revisar nuestras columnas en el Día del país, eh, que esto... Eh, eh, necesita solucionarse. Entonces ahí hay aspectos centrales para avanzar. Está la reforma de la seguridad social, que uno diría, bueno, ¿pero qué tiene que ver con los inversores la reforma de la seguridad social? Bueno, Uruguay gasta en jubilaciones una, un monto creciente y que se hace difícil de seguir pagando si no se hace un cambio en el sistema jubilatorio y eso afecta directamente a la solvencia de las cuentas públicas la inversión pública en, en, en, que pueda tener disponible para hacer inversiones en infraestructura, en capacitación de personas, en transferencias sociales que se va a necesitar en el contexto de una mayor inversión también, porque hay que acordarse que hay una proporción muy importante de la población que no tiene la capacitación necesaria para insertarse en las demandas que hacen las nuevas inversiones que llegan al país y a esas personas de que darle soluciones de capacitación y reinversión laboral por parte del Estado. Esos son recursos y, y son necesarios. Necesitamos una reforma de la seguridad social para poder liberar parte de los recursos para atender a la inversión pública e inversión social. Hay reformas eh, en materia laboral que son necesarias. Usted tiene que adaptar algunas regulaciones para poder darle mayor flexibilidad a la hora de contratar en el marco de estas nuevas inversiones que, que, que el país necesita. Tenemos un sistema de algunas normas que tienen más de 100 años, que, que siguen vigentes y que no tienen nada que ver con las necesidades actuales del mercado de trabajo. Eh, tenemos eh, la necesidad de avanzar y profundizar la inserción internacional de, del país. Compleja, sí, pero tenemos necesidad de, de, de lograr mejores acuerdos de comercio con algunos países europeos, con Japón, con Corea, con el Medio Oriente. Hemos trabajado mucho nosotros en Arabia Saudita, en Emiratos en, en Árabes, donde hay un mercado gigantesco para Uruguay, no solo para aumentar nuestra producción, sino para atraer inversores, invertir en distintos sectores del Uruguay ahí. Entonces, hay... cosas para hacer que en el fondo determinan que aquellos que quieren venir a, venir a invertir hoy tengan eh, mayores oportunidades de rentabilidad, mayores oportunidades de negocios y también de concretar, pues, de pasar del interés al hecho. Hay un largo derecho, digamos, que es que hace una inversión que sea atractiva desde el punto de vista económico, que tenga las capacidades para hacerse. O sea, si uno quiere venir a invertir y no encuentra las personas necesarias para llevar a cabo la inversión, no, no lo puede hacer por más que quiera. Si uno no encuentra la infraestructura y, y, la, y, la, y la solidez y la tranquilidad institucional y social en un, un marco que se pueda trabajar y que no, que no haya, eh, como ha pasado en otros países de la región, movilizaciones, estallidos sociales, que son paradisantes de, de, de muchas inversiones, nadie va a invertir en Uruguay. eso es una, una, una isla de estabilidad en la región y tenemos que cuidarlo mucho. Y eso se cuida con políticas sociales, con buenas políticas sociales. entonces Hay una agenda muy grande Muy importante que eh, se si está trabajando en algunos frentes se tiene que acelerar en otro se tiene que ser consciente de, de que eso es la clave para poder concretar el interés que existe afuera para invertir en nuestro país realmente ha resultado una charla muy ilustrativa está que no se agota en pocos minutos pero que desde aquí queremos ayudar un poquito a instalar estos temas para después hacerle el seguimiento porque en definitiva se han hablado de objetivos muy importantes que tampoco son eh, objetivos que se puedan alcanzar de hoy para mañana, es todo parte de un proceso que vamos a ir viendo los resultados en la medida que el tiempo pase verdad es un, un proceso que de... hace mucho tiempo claro. que se viene hablando que uh -huh. se viene hablando pero en un momento se tiene que empezar a, a, a, a, a, a ejecutar a, a, a, a generar resultados y a eso de, y, y la Y ahí está la responsabilidad también de las personas, de la ciudadanía, de las personas que no están metidas en el sistema político, sino que tienen que ser la gente de demanda de esto, tiene que exigirle, porque en el fondo en esto se juega la, la, la capacidad de tener un país con más oportunidades en el futuro y, seguir, y poder seguir mejorando la calidad de vida de Uruguay. Si esto, si no hay inversión no hay crecimiento, es muy difícil progresar. Eso hay que claro y que claro y que estas cosas pasen que hagamos depende de, todo, de cada uno de nosotros también gracias por esta charla ha sido muy amable un gran abrazo buena jornada hasta pronto la conversación era con el economista ignacio Muñoz, director ejecutivo de ceres lo escuchaste aquí en frecuencia abierta